Quiero, si me lo permiten Cantarles Un par de, de canciones Muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas Que ha hecho Dios con ella siempre he comparado mi vida con con la metamorfosis de una mariposa mi vida no ha sido nada fácil ha sido muy difícil podría yo comparar mi vida con a la de una oruga que se arrastra por los suelos y que sufre mucho y que no es bonita y que le pasan y le suceden muchas cosas pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis esa oruga se convierte en una mariposa Y llegué en el momento En el que esa mariposa Puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy, vengo desde muy lejos, el camino fue negro, pero al fin ya triunfé, me arrastré. Viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levante. Porque el amor conoció a todos ustedes en el escenario Thank you Esta siguiente canción la grabé hace más de, de 12 años Y ya entonces le agradecí a Dios todo lo que había hecho en mi vida Muchos cantantes yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da con nuestra voz es un don Que Él nos puede quitar cuando Él quiera Y Dios ha hecho tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir en felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado a mis hijos A mi nieta A muchos grandes y muy buenos amigos me ha dado a mi pareja Pero todos los días le agradezco Por el cariño tan grande que me ha dado de mi público El cariño de ustedes es incomparable Me quieren porque quieren quererme Y ustedes me han levantado en cada momento difícil de mi vida Me aceptan tal y como yo soy, con mis virtudes y defectos Muchas gracias por su cariño, por su amor